Ya estamos en las 9 y 47, en la mañana de las 106, y ¿sí? hay más información que tiene que ver con la actualidad. En este caso, nos vamos a ir hasta General Alvear. Allí vamos a charlar con el capitán, ne perdón, con el inspector. Siempre este, nos pasa, ¿no? Tantos años como capitán. Con el inspector Néstor Oriozabala. Buen día, inspector. Gracias por atendernos. Buen día, Carlos. Un gusto hablar con vos. Bueno, perdón por lo de capitán, pero es la costumbre. <risa> Sí, este eh, yo tengo un dicho acá, porque, eh, digo, Capitán el Toro Almendro, porque eh, eh, es un suboficial, eh, un amigo, este, pero bueno, sí, como decía vos, la gente se había acostumbrado a decir Capitán a la Comisaría y después, bueno volvió, claro. volvió un poco a la, a, a la vieja escuela o a la vieja jerarquía y ahora sí. volvimos a ser Comisario de infector. Este, y pero la figura de capitán quedó en los suboficiales entonces eso confunde un poco a veces a la claro, gente pero bueno, exacto. este quedó como enmerótico eso exacto bueno queríamos saber que en las últimas horas hubo un bueno importante allanamiento allí en general Alvear de qué se trató sí, la verdad que bueno estamos relajados este eh tranquilos no porque la verdad que cuando pasan estas cosas estamos un poco ansioso nervioso este eh, vos sabés como lo hemos hablado a veces, que el tema de las investigaciones de droga eh, son muy por ahí muy largas, este, muy dificultosas, además cuando son por los chicos, porque eh, casi toda la tarea investigativa, la tarea de campo la hacemos nosotros, entonces somos vulnerables de nuestra presencia porque nos conocen. Pero bueno, habíamos iniciado una causa en el 2007, eh, en junio del 2007 más o menos, eh, por presunta comercialización de superfacientes, a un individuo que era un expresidiario que había salido en libertad hacía un año más o menos y cuando él estaba en la unidad 30 la madre que lo venía a visitar se había juntado con un alviarense entonces cuando él sale en libertad se queda con ellos y bueno, ya se afinca acá y, y bueno, eso después del tiempo empezó eh, a, supuestamente a comercializar droga bueno, empezamos a investigar pero bueno, a raíz de los antecedentes que tenía como decimos vulgarmente era un tipo bicho, sí. que, que estaba siempre atento a todo, entonces se nos hacía muy difícil la llegada, uh -huh. este pero bueno, gracias a Dios, este pudimos concretar las pruebas contundentes que necesitaba la fiscalía, y bueno, conjuntamente con la gente de Narcotráfico Azul, eh, que colaboró siempre con nosotros, y la brigada de investigaciones de las flores, anoche pudimos hacer el allanamiento, eh, que realmente era la información que nosotros manejamos pero a veces nos costaba por ahí creer que era tanta la cantidad que movía uh -huh. pero bueno si sí dio positivo Se secuestramos 401 gramos de cocaína y 93 gramos de marihuana elementos de corte para la droga este eh, y una escopeta calibre 1270 recortada con la numeración limada que uh -huh. fue altamente positivo y bueno muy contento muy satisfecho de, de haber dado una respuesta satisfactoria a la sociedad general y poder ...combatir este flagelo que castiga tanto a la juventud, ¿no? Seguro. Nuestra, hoy. Inspector, ¿y esto puede eh, desarrollar también... Eh, ...la continuidad investigativa en los puntos de venta? Eh, nosotros en esta causa... ...empieza y termina con él porque ah. él lo hacía... ...de forma personalizada. Ah. Eh, si bien hicimos un allanamiento... Eh, ...simultáneo en un domicilio de una jastra ...que la tenemos indicada como puntera... ...bueno, dio negativo... ...este fue aprendido y fue liberado en el momento... Eh, pero bueno, sí, igual la causa y algunos elementos que después la justicia determinará que grado tendrá la responsabilidad de cada uno claro, claro, bueno ¿alguna otra novedad de las últimas horas? no, eso es lo más importante, te imaginas que claro. eh, que fue, bueno yo agradecer un intermedio tuyo, al personal del grupo de trabajo eh, que trabaja incondicionalmente siempre con mucho eh, responsabilidad con mucho compromiso, con mucha honestidad y que a veces por ahí eh, es, es, no son los tiempos que, que nosotros tenemos que manejar o que eh, se manejan estas causas, eh, como te decía, no son los tiempos por ahí que la sociedad eh, quiere o te demanda pero bueno, tienen que entender que es muy difícil, eh, que nosotros el compromiso está, que se trabaja pero, y bueno, lo importante es que se que con la colaboración de ellos, también hay amigos, gente que me conocen, por ahí por la suerte de ser yo oriente de acá, se acerca, eh, me brindó la posibilidad de, de información y, y, y también nos, nos da la posibilidad de nosotros camuflarnos para llevar adelante ciertas eh, medidas de prueba que sí. son muy difíciles, así que a ellos, sin nombrarlos, saben quiénes son, les agradezco públicamente por la colaboración, y bueno, el, como digo, el beneficio es para todos los alberenses. Claro. Así que cuanto más gente colabore y, y se acerque a hablar conmigo y me dé información, siempre van a estar protegidos, este, nunca se van a ver envueltos en, en nada de esto, ni, ni comprometidos, así que por ahí es el miedo que tiene la gente eh, en a la causa, así que a nosotros nos sirve que nos den la información, no nos sirven los comentarios, por ahí los chumeridos, sino nos sirve que se acerquen y hablen, este así que te confíen en nosotros, que nosotros siempre vamos a estar trabajando para el beneficio de toda la sociedad general de claro, con más participación ciudadana, ¿no? sí, exacto, porque uh -huh. acá en Aldea se ha hecho mucho hincapié en el tema de la seguridad la hacemos de todo y de hecho la gente toda colabora en el tema de preventivo de lo que es el robo eh, contra la propiedad, no, claro. entonces, gracias a Dios casi no tenemos eso, claro. entonces cada movimiento Eh, que ven raro, gente extraña, llaman y bueno, debido a eso y a la gran cantidad de medios y personal que por, por todo el apoyo municipal que tenemos por el intendente municipal Gustavo Marco este y el secretario de gobierno que permanentemente, este, permanentemente están apoyando eh, al trabajo de la policía comunal, a la seguridad, dotándonos de medios y personal, este nosotros podemos hacer una gran prevención en eso. Entonces casi no tenemos robos ni hurtos, eh, gracias a Dios. Eh, Eh, tenemos casi cero delito pero en este tema por ahí le cuesta más a la gente largarse y, y comprometerse pero bueno, todo siempre tiene un principio eh, todas estas cosas ayudan a que la gente confíe y se acerque así que bueno, esperanzado de que le, que la gente colabore cada día un poco más y, eh, este, y de esta manera nosotros poder eh, combatir el, este flagelo eh, no erradicarlo porque es muy difícil es, eh, va a ser muy difícil erradicarlo por completo, ¿no? pero al menos eh, todos estos vagos eh, sacarlos de circulación y meterlos presos como la ley manda y, y bueno de esa manera eh, estar atento para y tratar de ayudar a toda la juventud para que no caiga en manos de estos estos delincuentes que en, en algunos momentos de, de debilidad este eh, se aprovechan de ellos uh -huh. inspector muchísimas gracias eh No, gracias a vos Carlos Un abrazo, Un abrazo, hasta luego La palabra entonces del inspector Néstor Orio Zavala Aquí en la 106 Merced de este exitoso operativo que han tenido Donde allí finalmente el conteo dio 401 gramos de cocaína Y más de 90 gramos de, eh, 93 gramos de marihuana 401 gramos de cocaína y 93 gramos de marihuana Más una escopeta 1270 recortada con numeración limada y una pistola. Este, también con, bueno, realmente, ¿no? Increíble, increíble. Vamos rápidamente a repasar lo que está sucediendo con nuestros oyentes. Cambiamos de tema, claro. Allí estamos, en vivo. En...